Así es, los casos positivos aún siguen en, en ascenso a pesar de todas las actividades que se han hecho entre todas las instituciones, su gobernación, municipio, instituciones privadas, este, no logramos contener los casos positivos. Eh, el día martes nos no hemos hecho presentes en el Consejo Municipal de Montero para volver a hacer un, un día D a nivel municipal, que saque una instructiva que se pare todo, que, sea, que también que nos reunamos con los directores distritales de educación para poder este, que nos ayude, ¿no? Una ayuda con una ayuda conjunta con los alumnos, que nos ayude un este, guavirá con su volqueta nuestros trabajadores para poder hacer un bloqueo grande y después de esa actividad hacer una fumigación espacial en tanto los, los dos radios, dos mañana y tarde, y así lograr contener. Ayer el CEDES ha informado más de 1900 casos positivos a nivel departamental y de 7 han subido a 12 casos ya este, óbitos por dengue y 4 por dengue, ¿no? dengue hemorrágico, el, el, el severo. Entonces esto es alarmante, este, Montero es el municipio con mayor casos positivos a nivel. A nivel de la provincia y eh, la, la lucha no para, es día a día y vamos a continuar hasta que las lluvias pues cesan un poco, ¿no? como ustedes ven, ha llovido ayer, hoy día está lloviendo y así va a estar sucesivamente, así es que no, Si es que el vecino no se no llega a esa conciencia de que día a día tiene que identificar el de mosquito y sacarlo hacia afuera.